Muchachos, señores y señoras, eh, bienvenidos a otra emisión más del Transistor. No, no están escuchando a un fantasma, no, no están escuchando a su conciencia, aunque a veces deberían ignorar a esa cosa llamada conciencia. Soy Juan Mendoza del Transistor, soy Juan Mendoza de este, de esta querida cadena que se llama Kigo Radio. Estoy sumamente entusiasmado por... A regresar con ustedes Estoy un poco mormado Pero eso, bueno, ya será otro tema del que hablaremos Hoy quiero empezar con una canción bastante especial eh, Donde explica eh, Fervientemente El motivo tal vez Del por qué la gente realiza cosas Así como nosotros realizamos cosas Así como nosotros realizamos Kibo Radio Así como yo re realizo Transistor El chiste de esto es Precisamente para no caer En ese, en ese, pues, eh, en ese tren en el que todos van, en el que todos han abordado. Jumping Someone Else's Train con The Cure. Solo aquí en Transistor, solo aquí en Kibo Radio, señores. Estoy contento, contentísimo de estar con ustedes otra vez. someone Everyone is happy They're finally all the same because everybody's jumping Anybody else's track Señores dejen de andar por la vida Saltando Al clásico tren en el que todos van Robert Smith Realmente cae en un punto importante Y sobre todo un punto constante En nuestro tiempo Ahora Todos, todos, créanme, todos somos víctimas de ese tipo de pensamientos. Y es por eso que nace Kibo Radio, es por eso que nace Transistor, es por eso que es nosotros. Y hablo de todos los locutores de esta estación, es por eso que estamos aquí, eh, frente al micrófono, diciéndoles y tratando de que ustedes nos escuchen aunque que sea por media oreja, por media oreja. Bueno, vienen eh, muchos cambios aquí en Cube Radio, vienen muchos cambios y muchas eh, cosas nuevas. Esperen sorpresas muchachos, esperen mucha más música. Y esperen, sobre todo, un poco de más interacción con ustedes, porque créanme que ustedes son lo más importante. Y para empezar, pues dos rolas que eh, desde hace mucho ya me andaba pidiendo. Eh, Barracuda de Heart y luego Fight for Your Ride de los Beast Boys. Eh, muy, muy, muy chipocles. Eh, hablamos de que, bueno... Barracuda, eh, por ahí uno de sus discos, obviamente, yo pondría el, el, el Hard Greatest Hits, pero el, el que pues aparece en vivo, el Hard Greatest Hits Live. Pero bueno, vamos a escuchar esta rola de estudio de Barracuda, este, que se llama Barracuda. y luego Fight For Your Right de los Beastie Boys solo aquí en Cuba Radio, solo aquí en Transistor Sings. Vámonos, hombre, ahorita regresamos a hablar Chicken! Ay, ¿cómo, bien, cómo vieron ahí a... Cómo vieron a estos señores, a los Beastie Boys. Una banda, sin duda, pues un poco polémica, ¿no? Por ahí nace... Me acuerdo que nacen por ahí del 76 o 79, no me acuerdo. Del 79, me parece. Ay, sí, y todavía yo digo, me acuerdo. De, sí, por ahí del 79... Y empezaron a tocar cosas como esta, que eran un poco más de rock, que era un poco más de, de heavy rock. Pero ya después como que le fueron bajando de tanates a eso, porque tenía co, eh, estos señores pues un toque muy muy cañón de, de hip hop eh, en, su, en sus discos. De hecho, digamos que los primeros tres, el, el Polywalks 2, El Cookie Push y el... ¿Cómo se llamaba este Ah, pues el, el Sunset 2 3 eh, Que era el Donde donde la rola Que acabamos de escuchar que se llama Fight For Your Right Estaba Junto con una que se llama Brass Monkey que está bien chicles En esos En esos discos, en los tres primeros eh, Tenían mucho mucho toque De De, de rock pesado Hablamos del 79 hasta por el 86 Ya después empezamos a, a ver muchísimo más de, de hip hop, de rap, de funk Dentro de sus discos, ¿no? Hasta llegar obviamente a... a, a pues el... Eh, discos o presentaciones donde de plano ya eran unos representantes muy cañones del hip hop y del rap Por ejemplo, Hell Nasty, de, por ahí del 98 y es meramente rap, y meramente hip hop, este por ahí algo de break beat, pero ya dejan completamente de lado el rock, eh, bastante bastante polémicos estos monos, pero son unos ya representantes acá muy cañones del, del, del rap y del hip hop, eh, de estos mendigos, este gringos, pero bueno, eso hablando ex exclusivamente de, de los Beastie Boys, ¿no? Antes habíamos escuchado Hard que les recomiendo que o bajen o compren no el pues el disquito no para que no para que no sea pues medio chacal Cómprense el el Grace Hits Life Hard ese está bueno la, la portada es así como de Village People pero no me importa cómprenselo eh, o bajen no no estoy fomentando la piratería chavos Simplemente les digo que hagan lo que esté a su alcance Bueno eh, A partir de esta como que nueva etapa Que tenemos aquí en el equipo radio Vamos a tener un poco más de invitados Escríbanos, escríbanos aquí abajo en los comentarios del sitio Escríbanos eh, como que quieren escuchar Como que quieren que hablemos Como que quieren que digamos Porque podríamos hablar de muchas cosas ¿no? eh, Créanme Créanme, de lo que ustedes quieran, nosotros vamos a tratar siempre de conseguir algo, siempre de conseguir eh, información, siempre de tratar de conseguir una, una algo para decirles, ¿no? Eso es muy importante. Pero bueno, ya estoy hablando demasiado y creo que es hora de que me vaya al diablo y que vengan de Box Tops a callarme la boca. Sorprendente eh, esta banda. Hablamos, obviamente, ya nos fuimos. De plano al modo Oldie. Y esto es The Lauder. De The Box Tops. Y luego una increíble rola. Que se llama obviamente. All Days and All Night. And All of the Night. Ching. Hasta lo dije mal. Vean la emoción en la que caigo. All Days and All of the Night. Con The Kings. Sorprendente. rola una de mis favoritas de estos eh, monigotes y espero que sea igual de cañona para ustedes The leather of the, the box tops y luego vamos a cerrar el transistor de hoy con all days and, Off, and all of the night una rol dos rolas increíbles que solamente vamos a escuchar aquí en transistor solamente aquí en kibur radio señores ahorita regresamos no se muevan Lonely days ago gone, I'm a-going home My baby just wrote me a letter I don't care how much money I gotta spend Got to get back to my baby again Lonely days ago, I'm a-going home My baby just wrote me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without me, no Listen, Mr. can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, grab me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a going home But My baby used to me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without me more. Mr. can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, get me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a going home My baby used to me a little My baby used to me a little carta con The Box Tops y después todos los días, de toda la noche con los Kings solo en Universal ustedes a continuación escucharemos polvo en el viento no, no, no, no no, no, no, no no los digan en español no los digan en español muchachos, no es para algo los hicieron hombre, antes escuchamos el libro de The Box Tops y luego, all days of, and all of the night de The Kings muy buenas, muy buenas ambas rolas eh, bueno de Box Tops seguramente muchos de ustedes no los van a conocer, estas dos bandas de Box Tops y de Kings eh, son de esta corriente de los 60's donde el rock and roll pues eh, comienza a surgir de, de, de esta forma ¿no? escuchen unas pues rolitas de The Box Tops eh, altamente recomendables eh, Neon Rainbow, eh, So Deep. Pueden ahí este, escucharlas. Cry Like a Baby, por ejemplo. I Know, are in the church. Eh, muchas rolas que pueden escuchar de The Box Tops. Si, este, si les late esta, esta onda sesentera. Y bueno, que hablar de The Kings, ¿no? Eh, esta banda británica increíble. Igual de esta corriente de los sesentas. Eh, por ahí de... Este... Del 64 Ya... Sacan su. Este sencillo sorprendente. Que se llama You Really Got Me. Que ha sido, bueno, Este presa de un chingo de covers. Pero bueno. You Really Got Me. Por ahí andaba. Y con. Eh, All Days and All of the Night. Creo yo que es. Como que acompañando a. A. You Really Got Me. Las mejores rolas de The Kings. Pero. Bájense, bájense un, un, unos cuantos discasos de estos este, señores muy, muy, muy buenos eh, que engalanaron en la parte final de nuestro transistor. Señores, estoy muy contento de que hayan estado con nosotros. Señores, estoy muy agradecido. Estoy, ¿qué digo? Agradecido. Estoy orgasmeado por estar con ustedes. Eh, créanme, estoy muy feliz de regresar. Estoy muy contento y esperamos nunca irnos otra vez. Porque esto tiene mucho, muchísimo, muchísimo futuro. Señores, soy Juan Mendoza y esto fue Transistor de hoy. Espero que nos escuchen el siguiente lunes porque aquí vamos a estar todas las semanas para decirles... Señores, solo aquí pueden escucharnos de esta forma. Nos vemos. Un saludo a toda, a toda la gente en Latinoamérica, a toda la gente de Estados Unidos y a toda la gente de, de pues, la República Mexicana. En especial a mis chilanguillos adorados, hombre. Muchachos, les mando saludos otra vez. Te cuesta despedirme porque... Creo yo, creo yo que esto, que esto es una terapia para mí y es un placer enorme estar con ustedes. Esto fue El Transistor, ya me voy. Ahí nos...